Eta hurrengoak entzungo ditugunak, izango ira pentsio duen bizkaiko mugimenduko kideak, horreko e, bueno, hastian bueno, duela egun batzuk grabatutako elkarrizketa bat da, uhum. eta ba, bueno, ba, behar ere gintzungo zuen bezala, es, eh, hainbat eta hainbat gai jorratuko ditugu euren borrokaren ingurukoak, eta behar... Bueno, ba, Gero da, agian egingo berreskuratuko ditugu puntu horiek eta diusatuko dugu besterik gabe. Bueno, baina, aipatzea ba, hori xe bera, ez? Elkarrizketa duela batzu grabatu genituen, genida egenuela. Eta hori dela eta ba, elkarrizketan entzun gauzu ezela naipatzen danurriaren amasortzian, e, egin behartzuten, pentsio duen elkartek egin behartzuten bilera bat egon behartzela eta... Eta hori bueno, ba, ja pasatu da, eta egia zanbarua dugu, horren ba, ingurban guk ez daukagu, albizte berri askorik. Bai, bera kideak aipatuko duen bezala, ba, datosen mugimenduako bueno, ba, joango direla bebai publiko egiten, guk euk ere jasoala horien berri emango dizuegu. Baina, bueno, besteri gabe, apuntetxo bartxo horrekin, ja, bagoa, ba, zelkarrizketan zutera. Bueno, con nosotras tenemos a Andrea Uña, ella eh, participa en la Asociación de Personas Jubiladas de Vizcaya, que a su vez eh, pertenece al Movimiento de Pensionistas de Vizcaya, que, bueno, es... ¿no? La, el espacio donde se juntan un montón de asociaciones y colectivos de pensionistas Que son esas personas que desde hace ya unos meses, como nos va a contar Andrea Pues están ahí peleándose eh, todo el tema este de las pensiones Todos los lunes y no solo los lunes eh, en la calle eh, Hola Andrea, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Arrasta Lian. Hola, mira, a ver... Eh, Queríamos, la primera pregunta es, porque claro, es verdad que no solo, pero mucha gente de la que nos oye, somos gente que aunque igual ya estemos trabajando esto de lo de jubilarnos todavía nos queda lejos yeah. y no sabemos ni si lo vamos a conseguir hacer. Entonces, queríamos preguntarte, porque sabemos que todas las reivindicaciones que estáis llevando a cabo se las estáis dirigiendo tanto al gobierno vasco como al gobierno español y claro queríamos saber por un lado eso, ¿no? Cómo funciona este sistema de pensiones, qué responsabilidades tienen estos dos gobiernos y luego ya te te pues si es luego te, ya te vuelvo a preguntar qué es eso que les exigís. Bueno, el, el sistema de pensiones eh, en realidad es hablamos te voy a hablar así por encima de las pensiones eh contributivas Son todo lo que, cada vez que trabajamos, eh, contribuimos y aportamos un dinero eh, a la seguridad social, bueno lo, también los empresarios y los otros, uh -huh. y eso es como una hucha que cuando nos eh, cuando nos jubilamos es algo que nos pertenece. Eso se llaman las pensiones contributivas. Luego están las no contributivas, uh -huh. eh, eh, en las que no han podido trabajar por muchas circunstancias o por enfermedad o porque se han quedado eh, fuera del, del ámbito del trabajo uh -huh. etcétera, etcétera y también estaban las antiguas que eran por enfermedad y por vejez uh -huh. ¿sí? eso así a grosso modo, es derecho no es una no es una limosna que porque nos hagamos viejos uh -huh. tiene que pertenecer está amparado en el artículo 50 de la constitución Es decir, que no no es que de repente nosotros nos hayamos puesto los, los jubilados salir a la calle a decir «Bueno, ¿qué está pasando con nuestras pensiones? Que nos están robando». Uh -huh. que tienen que ir todos los años adecuada adecuadamente subir con el IPC real, porque además así también lo dice el artículo 50 uh -huh. de la Constitución, y porque hemos salido ahora a la calle el, 18, el 15 de enero de 2018. Pues hemos salido porque desde el año 2010, uh -huh. que se congelan las pensiones, y luego suben un 1%, y desde, la, y desde las reformas, desde el 2011 y 2013, solamente no hay dinero para las pensiones y nos suben un 0,25, y este es el quinto año, uh -huh. es, vamos con el 0,25, perdiendo poder adquisitivo, uh -huh. pues eh, este año, además... Eh, eh, quiero recalcar que, que, la, que Estamos en la calle eh, Así como otros colectivos eh, o, o sindicatos o, o partidos han estado haciendo eh, pues eh, También luchando Por las pensiones Pero ya vemos después de 5 años Con el 0,25 no ha sido suficiente uh -huh. Ha sido ya, está, Vía Pásalo Donde nos concentramos un 15 de enero eh, Un grupo de gente Que es el embrión ...de lo que ahora es el movimiento de presionistas de Vizcaya... ...que como tú bien has explicado al principio... ...lo componemos diferentes asociaciones... Eh, ...plataformas de jubilados, etcétera, etcétera... ...como en 14, 18... Uh -huh. ...y somos los que eh, nos concentramos todos los lunes... ...el día 15, este lunes, se hecho nueve meses... Uh -huh. ...y seguimos ahí, usando por una tabla reivindicativa... Uh -huh. ...en principio el 0,25 que lo hemos seguido, es uno de los pocos logros que hemos conseguido uh -huh. eh, por lo menos para el año 2018 y para el año 2019 tenemos ya la firma promesa que va a subir por lo menos el 1,6 pero en el, en el 2018 y 2019 uh -huh. eh, también hemos conseguido que este año después de las pro de protestas y de las movilizaciones eh, he subido un 1,6 como te he dicho para las pensiones Eh, ...más bajas... Eh, ...contributivas y probablemente... ...contributivas, un 3%... Uh -huh. ...y a la vez... ...para estos dos años... Uh -huh. ¿Esto ...¿qué pasa? Bueno, esto es una de nuestras reivindicaciones... ...que como solamente tenemos... ...de momento... ...si se aprueban los presupuestos de 2019... ...que estamos en pleno auge... Eh, eh, ...tenemos 18 y 19... ...pero ¿qué pasa en el año 2020? Uh -huh. ...si nosotros nos marchamos de la calle y no conseguimos que el IPC sea real para siempre, uh -huh. que las pensiones se blinden como ya dice el artículo 50 dentro de la Constitución, volveríamos o tendríamos la espada de Damocles que en el año 2020 estaríamos otra vez con el 0,25%. Y lo que supone, porque claro, tú te, te estás dando cuenta, todo el mundo sabe todo el mundo sabemos uh -huh. que lo, lo que sube la luz, lo que sube la comida uh -huh. lo que sube eh, absolut, los seguros, todo lo que sube eh, artículos de primera necesidad eh, uh -huh. sube mucho más que el 0,25 y quiere decir que los pensionistas en este caso que, son los que nunca hay dinero o son los que dicen que no hay dinero nos volveríamos otra vez a quedar con el 0,25 uh -huh. y no podemos permitirlo por eso seguimos en la calle aún con estas pequeñas mejoras, como te he dicho, desde uh -huh. año 2018 y 2019. ¡Guau! Eh, wow. pues, sí. Para las que eso ya te digo, para las que nos queda un poco lejos es como, ¡mamma mía! Menudo... Claro, dado... Jóvenes, aunque no, desde luego eh, lo veis como todas cuando teníamos 20 años. Hmm. ¿no? Eh, pues desde luego, pues, yo como... Eh, estamos en el mundo y sabemos mm. y todos tenemos a mamas y todos tenemos hai título y todos hablan de la pensión la pensión... Mm. pero claro eh, cuando, cuando toca la pensión de los abuelos mm. eh, nos viene lejos nos viene lejos además que nos es, que nos lo expliquen no mm. pero es un tema muy complicado ...muy mm -hmm. duro y es una lucha que, que tiene tenéis que escuchar los jóvenes porque lo que estamos pidiendo Hoy por hoy es para nosotros, los pensionistas jubilados, viudas, etcétera, etcétera de hoy, uh -huh. pero también si queda blindado, por eso lo de gobierno y quien gobierna, las pensiones se defienden, queda uh -huh. para todo el mundo, queda para, para los eh, futuros pensionistas, vale. para los de hoy, para los de mañana y para nuestros nietos, que algún día se jubilarán, esperemos, y que tengan dinero y que la hucha de las pensiones se quede para lo que en realidad tiene que quedarse que es Para, para eso mismo uh -huh. para las pensiones y no que lo gasten en otros meses. sí bueno porque tenemos que recordar que uno de todos estos o una de las cuestiones que más hizo no como que se convirtiese esto en un problema severo era precisamente este cambio en la constitución la obligatoriedad de pagar la deuda no toda claro. la prioridad que se le ha establecido a eso en detrimento claro. de las necesidades de la gente que, que habita y que Y que, bueno y que en principio claro, si echamos eh, la mirada para atrás en el supuesto estado de bienestar pues parecía que aquello iba a ser así para siempre no claro y además eh, como tú muy bien dices se cambia un no sé decir si a un 6 o un 11 de agosto mm. entre las vacaciones de verano la santa constitución que no se puede tocar ya uh -huh. o sea, no se puede tocar ni para hacer un cambio en eh, un referéndum para queremos monarquía o queremos Eh, o, o, o no la queremos o queremos una una república u otro modelo de, de Estado no se puede uh -huh. tocar u otro serie de cosas no uh -huh. eh, no se puede tocar para nada ¿no? y de repente que ¿sí se puede tocar eh, que, que se rescate en lugar de las personas a los bancos, a las uh -huh. autopistas que se pueda meter la mano en, en la hucha de las pensiones menos eh, eso eh, yo creo que, que ha sido muy sonado uh -huh. y que todo el mundo lo sabemos Pero no sabemos hasta qué punto ha repercutido en, en que cuando había 65 millones de euros por ejemplo en la hucha de las pensiones que a lo mejor hasta el año yo que sé 2030 o 2040 eh, con las con las eh, aportaciones que se sigue aportando no había problema nos hemos encontrado que hay 5 millones o sea que no que de repente el, el dinero ha desaparecido pero no ha desaparecido para las pensiones ha desaparecido para para otras causas y otras cosas que no era de menester, pues por ese cambio que se hizo efectivamente en el artículo de la Constitución. Mariano. Entonces tenemos que, que, que reivindicar sobre todo lo que nos pertenece, que no no es un regalo, no es una caridad, no uh -huh. queremos ir a la caridad, eh, uh -huh. sino que nos pertenece porque se ha contribuido. Y el Estado además amparará a las personas que por circunstancias no han podido llegar al mundo laboral, pero que eh, tienen 65 70 años y no pueden vivir en la calle. en la calle. Uh -huh. Eso es, es, es eh, cuestión de del Estado, del Estado de bienestar, que además también lo hemos ganado con luchas en las calles, que en realidad somos uh -huh. las personas, la horquilla de ahora, de la gente que estamos en la calle entre 60 y 80 años, por los que estábamos en la calle después de una dictadura y antes de la dictadura luchando pues por un Estado de bienestar que conseguimos y que ahora se nos está yendo como el agua entre los dedos. <risa> ...estábamos hablando de la... ...bueno, la protección especial, ¿no?... O ...por lo menos la especial atención... ...hacia ciertos sectores que por el motivo que sea... ...igual no han podido... ...aportar, ¿no?... ...a esa arca de las pensiones... ...y que ahora es lo que tú mencionas ...como las eh, pensiones no contributivas... Sí. ...intuyo que ahí... ...en ese grupo habrá un montón... ...y un montón de mujeres... ...entonces todas, queríamos... No can, todas, ...eso es... Mayoría. ...queríamos que nos contases un poco... ...en concreto cuál es la situación... ...bueno, se ha estado hablando... ¿verdad? bastante porque también muchas de mujeres ¿sabes? estáis especialmente eh, volcadas en esta lucha y pues si nos podías hacer así como un esbozo de cuál es la situación de la gran mayoría de las mujeres pensionistas pues, eh, Precisamente la gran mayoría de las pensiones, eh, de las pensionistas es verdad que tiene rostro de mujer, pero por muchas circunstancias, en la época de la dictadura y en un sistema patriarcal donde a las mujeres, aunque trabajaran de solteras, las que trabajaban Eh, cuando se casaban, les daban una dote y las mandaban a sus casas con esas esas dos letras sl que son sus labores, y sí. que los maridos, los padres y el sistema aceptaba perfectamente que trabajaran, porque no es que no trabajaban que trabajaran dentro del ámbito privado, que levantaran el pit del país porque estaban haciendo un trabajo que tenía que hacer el Estado, como tener guarderías, o como tener comedores para los trabajadores, o como tener eh, residencias, como tener personas que atiendan a los dependientes. Todo eso que debería de hacer un Estado eh, lo hacíamos las mujeres. Nos hemos dedicado a los cuidados en el ámbito privado a trabajar, pero sin remunerar. No uh -huh. es que no hayamos trabajado las las mujeres o las personas que trabajan, Eh, y son remunerados dentro del ámbito pues eh, del trabajo externo uh -huh. y para el privado el de las que hemos, nos hemos dedicado o muchas a trabajar dentro y fuera uh -huh. en, en realidad el estado además amparaba eh, la economía sumergida uh -huh. porque sabía perfectamente que las mujeres estábamos haciendo un trabajo era más las economistas, las que cuidábamos a los maridos para que pudieran ir a trabajar las que nos levantábamos por la noche las que no, para que los, las parejas pudieran ir y estar sin ningún vamos sin ningún problema uh -huh. eh, las que cuidábamos a los abuelos las que cuidábamos a los tíos a los hermanos con algún problema e esa ha sido la tónica general hasta, hasta ahora, hasta las pensionistas que tienen ahora, pues entre 65, 75, uh -huh. 85 años Esta es la gran problemática, porque tan, son y en realidad somos las mujeres invisibles y hablamos de las casadas, pero mm. también de las que nunca se casaron, de las que no tuvieron oportunidad eh, de las que se han quedado solteras de las separadas mm. de las divorciadas que ni siquiera cobran, porque algunas cobran pensión una una porquería otros los trabajo los losmanidos están en paro y tampoco para o sea en realidad hay muchísimos hay un, un número eh, grandioso de mujeres que estamos en esta situación y de ahí lo de pedir los 1.080 de pensión mínima eh, mm. para tener una pensión de dignidad todas las personas y también no nos lo hemos inventado mm. la Carta Social Europea es lo que recomienda recomienda que ninguna persona puede vivir sin ese dinero por el, estaría en el umbral de la pobreza y todos sabemos que las pensiones ...de 300 hasta 600 o 700 euros... Mm. ...cuando los alquileres están en 700 u 800... Mm -hmm. eh, ...cuando mm, eh, la comida y la electricidad... ...está por, por pues en la cuantía que está... ...tenemos que optar... ...o por calentarnos o comer... ...o por vivir, el comprarnos algo... ...o, o comer, estamos así en esta mm -hmm. tesitura, no ...y además con otra particularidad... ...como estamos viviendo en un sistema... ...donde los jóvenes no tienen el trabajo o tienen muy precario... ¿no? ...también uh -huh. con esa pensión... ...bueno, y hago una salvedad que en el País Bosco, en Euskal ...hay una ayuda con la RGI que, que sube hasta los 735 eh, euros más o menos... ...que es el salario mínimo uh -huh. profesional ¿no? Pero con ese dinero, y una suerte, porque no en todo el Estado eh, eh, amparan así, ¿no? Uh -huh. Pero es que además con esas pensiones la mayoría... Eh, están también ayudando a sus hijos y uh -huh. a sus nietos, uh -huh. eh, y, y ahora tienen que cuidar eh, al abuelo y a la abuela, porque muchas familias viven con esa con esa pensión. Uh -huh. Esto es lo que queremos que se radique también con esta lucha en la calle, por, por, por la dignidad uh -huh. eh, de las pensiones, que en realidad es una lucha por la dignidad de los mayores en relación a esto igual igual tendrá que ver puedo me da a mí así como la intuición ¿no? porque una pregunta que queríamos hacer sea precisamente también toda la solidaridad ¿no? que se ha volcado porque es verdad que la gran mayoría de concentraciones que hacéis eh, os juntáis la gente que pertenecéis a las asociaciones y demás pensionistas que igual no estén movilizados dentro de una asociación o un colectivo lo que sea Pero sí que es verdad que cuando ha habido convocatorias más masivas, buena parte o sea, han sido realmente masivas. Y entonces claro. queríamos preguntaros eso, ¿no? Y que puede ser que tenga relación con esto último que mencionabas tú de cómo también los y las pensionistas se han visto obligadas por la situación económica a volver a hacerse cargo, ¿no?, de la familia en cierta manera y no sé si hay algún factor más que intuyáis vosotras que haya sido determinante o cómo entendéis que la gente está recibiendo este mensaje, ¿no?, porque lo que hablábamos también de que a la gente más joven se nos queda como wow, un poco lejos ahí, ¿no?, que es lo que pasa, cómo funciona a todo este sistema que tal pero también ha habido mucha gente joven que se ha estado que ha estado participando no cuando habéis hecho estos llamamientos entonces qué factores creéis que son los que están por ahí no da que hacen que la gente realmente aunque intuya más o menos realmente como le atañe el tema pero bueno que se haya volcado no en participar y, y apoyar en primer lugar porque es una lucha justa como he dicho antes es una lucha ...por la dignidad de las personas mayores y, y, y de sus pensiones y de su amparo... ...que debería de ser el Estado, como repito, que en el artículo 50 así lo dice... Eh, ...y estábamos abocada y abocados, que este es el, el quinto año, a seguir así... ...per sécula en cuando Yo siempre eh, digo lo mismo, cuando nos dicen que no hay dinero... ...pero solamente no hay dinero para ir subiendo... Eh, las pensiones y que porndo las al ipc o que a la vez eh, lo que pedimos también es que no se puede vivir con un salario eh, mínimo interprofesional de 7 treinta y tantos euros que lo que estamos nosotros también pedimos un mínimo no de 900 que ahora que está muy bien eh, Quiero decir que todo lo que vaya subiendo está bien bendito sea y lo aplaudimos ...pero no es suficiente... ...con un mínimo de salario mínimo interprofesional de 1.200 euros... Que, ...que se mueve la economía del país... ...cuando hay dinero lo que hace es gastar... ...las sí. pensiones mínimas eh, en, de 1.080 euros... ...también es eh, movimiento en la, en la economía de un país... ...estas son unas de nuestras peticiones... Sí. ...pero a la vez nosotros pedimos que sea intergeneracional porque se tiene que ver, como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino pegar, tú uh -huh. no te pidas a, a remojar. Si esto continúa así, además, con las reformas tan bestiales del, del año 2011 y 2013, tanto laborales como de las pensiones, uh -huh. con el factor de sostenibilidad, que es perverso, porque es un, el factor de sostenibilidad, lo voy a resumir así en dos palabras, dicen que, como eh, las personas mayores vivimos ahora más, que mm. cuando hace años, en el año 50 y tantos, la, la, la esperanza de vida es, es, sí, sí. estaba en, en 65, a 60, 65 años, pues bueno, se podía mantener el sistema de las pensiones. Es pues que ahora tenemos la mala costumbre de vivir más y llegamos a los 80, a los 90. Y dicen que este, este Estado no puede permitirse pagar eh, pensiones eh, porque llevamos jubiladas desde los 65, bueno, ahora desde los 67 años con la reforma, que es otra de las cosas que pedimos, uh -huh. hasta los años que vivamos. Y eso es una perversidad, porque si hacemos estadísticas, no todo el mundo llega a los 90 años de uh -huh. jubilados que se mueren a los 65, que se mueren al día, al día siguiente de jubilarse, etcétera, etcétera. Eso es, eso es algo perverso. Uh -huh. es, tú tienes un derecho y, y, bueno, pues suerte que tenemos ahora, que, que se vive un poco más y que es otra de, la, de lo que estamos pidiendo uh -huh. que se derogue que es el factor de sostenibilidad que uh -huh. nos iría aplicando rebajas cada año, cada vez menos cada vez, cada vez menos y llegaríamos pues a eh, los que se vayan a jubilar pues que en los, en los años 40 en los años 50 cobrarían menos de la mitad de, de su pensión, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿qué es lo que por qué está la gente y por qué responde? Porque saben uh -huh. que las leyes y el factor de sostenibilidad y toda esta barbaridad en la reforma de las pensiones Es algo nefasto uh -huh. para nosotros y para el futuro. Y por eso responden. Y he de decir aquí, he de dar las gracias a la cantidad ingente de personas, hombres y mujeres, que cobran más de 1.000 euros, que tampoco es que sea mucho más, pero bueno, hay pensiones eh, de 1.200, de 1.800, de 2.400, lo que les pertenece porque han cotizado. Uh -huh. que Están lunes tras lunes luchando con nosotros porque es una lucha justa. Uh -huh. ¿Eh? Es una lucha de la solidaridad uh -huh. y, y apelamos también a la solidaridad Para seguir en la calle Y en esta lucha ¿Eh? uh -huh. Yo creo que, que tiene, ¿por, qué viene, ¿Por qué acude tanta gente? Eh, porque hay unas concentraciones Masivas, tanto en Bilbao Como en los pueblos eh, De cantidad de personas Que además, estas movilizaciones También están en el resto del Estado Pero no son tan masivas uh -huh. Simplemente porque, eh, porque es la respuesta La respuesta de la solidaridad, el compromiso y la justicia social. Uh -huh. Es una lucha que nos la creemos y que se la creen. Uh -huh. Y por eso se sigue en la calle. Bueno, y se nos está haciendo, o sea, muy a gusto realmente, pero un poco larga la entrevista. Sabemos que tú también <risa> tienes que hacer unas pero, cositas. Sí, una reunión tengo ahora. De pero entonces, una última pregunta antes de que tengas sí. que salir. y es porque teníamos algunas cuantas más preparadas pero bueno sí. sabemos que esta semana el 18 tenéis una reunión a nivel de la comunidad autónoma vasca no de las asociaciones etcétera y para empezar intuimos o eso hemos entendido a, sí. bueno a poner ya unas metas o unos objetivos no para este año que viene entonces a ver si se prevé sí, sí, algo el 18, o el jueves sí. el jueves hay una reunión que ya es la cuarta o la quinta que se tiene porque se está interactuando con el rest, o sea en toda la TAP y Navarra también. Uh -huh. Y las propuestas son hacer eh, movilizaciones conjuntas y presionar a los gobiernos, pero tanto de Gasteiz como como de Iruña como de Madrid eh, uh -huh. en, en, en todas estas eh, nuestras reivindicaciones y seguir haciendo conjuntamente más acciones para seguir en la calle y para seguir en la lucha O sea no son para hacer cosas conjuntas uh -huh. es, es simplemente más la respuesta es buena los, eh, las reuniones son fructíferas y, y tenemos pues eh, mucha unión y además es que simplemente para decirles a los gobiernos que, eh, que en los próximos presupuestos en, en estos, pues eh, que se incorporen sobre todo partidas sociales, que sean mucho más sociales y que esto de decir aunque están protestando mucho la derecha son unos presupuestos sociales lo que pasa es que para nosotros son insuficientes uh -huh. y sobre todo para que se dirijan a mejorar nuestras pensiones nuestras pensiones presentes y nuestras pensiones futuras en realidad es eso Vale, Jova Esquerricasco Andrea y uh -huh. ya te digo que se nos quedan preguntas en el tintero pero para otra ocasión nos la guardamos Sí. Vale. Y además quiere decir que también desde el 15 de enero Hemos tenido seis manifestaciones con una afluencia masiva uh -huh. Que es que es algo, de verdad, eh, gracias a, a, a las jubiladas, a los jubilados, a los vios A los jóvenes, a todos los que uh -huh. nos apoyan Que todas, tanto las concentraciones como las manifestaciones son masivas uh -huh. Que no debemos de, de dejar la calle uh -huh. Que recuerdo la frase de la ministra el último día que tuvimos Eh, que nos reunió a una representación del Movimiento de Pensionistas de Vizcaya, que dijo, no hay gobierno que resista la presión de la gente en las calles, uh -huh. en este caso los pensionistas, que somos una marea viva, uh -huh. eh, que, que mantenemos ahora mismo la lucha por la justicia social, igual que las mujeres. Uh -huh. Las mujeres, del 8 de marzo, es una lucha y una marea eh, que, que está viva y que cada día está más viva, uh -huh. y ahora mismo las mujeres y los pensionistas estamos en la vanguardia. Ojalá sigamos. Vay. Y bueno, y nosotras todo todo el resto nos quedamos también en las pensas de a ver a qué nos convocáis pues para ah, sí. para ir a estar detrás, ¿no? Porque sí. en este caso nos toca estar detrás y apoyando. Y seguida, bueno, somos con jóvenes, porque yo te conozco eres muy joven. Pero pero también el tiempo pasa y, y y si que vamos dejando todo hecho pues mucho mejor. eso es, eso es. Pues es que ricas Andrea y ya ya tendremos ocasión de volver a hablar pues. Muy bien, te quiero mucho. Suri, ondo Y lunesilla tastami vacilla. Hoy qué maravilla. Padrone che mi venga a pagar Padronella che arriva ed tutto arrabbiato brutto scellerato levati di qua Padronella che arriva ed tutto arrabbiato brutto scellerato levati di qua Noi siamo della leggera e poco ce n'è Ezan bueno, bezala, gurekin izan dugu Andrea Uña, pen, bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kidetako bat, eta bueno, ba, urrengo elkarrezketarekin, joan horret, ba, agian pixka bat, eta, e, laburtzeko edo, pues, e, guk baintzat, aspin marran dut nahi genituen, ba, kontutxo batzuk, ez? adibidez alde batetik, kalean egotearen zera hori ez, e, Ba, presio hori edo baintzat hori ez dala euren autua, eta esan bezala naista gauzatxoak lortzen joan ba, baintzat bera aldarrik apen, beraien aldarrikapen guztiak lortu arte horrela segituko dutela ba, indarrori eta gogori hor daukatela. Hori eguretzabentzat izan da horrela aipatzeko kontu bat. Beste gauza bat ere, ba, zelan askenean oso sektoriala edo gizartearen sektori oso konkretu gatiera egiten dion, ba, borroka honek beba, ba, zelan erakutzi digun edo komentatu dugun elkarrizketan zehar, ba, askenean belaunaldi guztiak ikutzen gaituela, eta ba, kontzientzia gehiago izan da edo ez zergaitik gaitik ikutzen gaituenez, horrek ba, isla eukitzen ari dela, Hori? Eta, bueno, eta beste datuko edo kontu bat bebai, aipatu nahi genuena eta agian nola baita lotu ere, aritze, ba, zera piztu bilboko okidearekin egindako elkarrizketan Ba, alde bat etik aipatu haipatu du digun edo azaldu digun zein den emakume pentsio duneen egoera Berak esan duen bezala, ea praktikamente emakume pensionista guztiena Eta horri lotuta ere zelan atera zaigunez, ba, familia, komunitate edo ba bez ba, eremu bezala berreskuratzearena bai gure gizarteetan suposatzen duena, ez? Askotan eta horrekin horregatik egin nahi nuen lotura bai aritze komentatutakoarekin, ez? Askotan ez egiten dugu gure gertuko harreman hoiek, ez? Gure elkar bizitzan edo garatu daitezkeen harreman hoiek ez ditugula Bueno, ditugu laberro eskuratzen galtzen ari garela, inposatzen diguten bizi ere du honen baina familia bere bai zelan geratzen den beti hor, eta momenturik ba, saienetan krisia edo deitu izan den horretan, ba, bueno, eh, Andrearekin ez dugu ze aipatu ipatu, ez? baina nabaria izan dabe bai emakumen langabezia eta saren igoera, eta hori ez da debaldekua, esken finean ba, ez dagoenean nola saindu ba, emakumen, emakumeak izaten gara, etxera hueltatzen garenak, beste danak zaintzen, askotan be bai, ordagoelako emakumen soldata be, ba, bigarren mailako soldata baten modura, soldata osagarri baten modura, eta bueno, ba, galdu behar izatekotan, ba, sakrifikatu dezakegun soldata hori, ez? Eta, eta bueno, eta hoiz, ez? Ba, aritzen arekin lotuta, ba, agian, ba, segatik ez, asila behin goz, berreskuratzen gure gertuko harreman guzti guztioiek, ez daite daitezen izan, ba, betikoak, ba euren euren lorpen guztiak galdu, bueno, galdu edo sakrifikatu behar dituztenak, ezta?